¿Qué es la Asamblea Ciudadana? La Asamblea Ciudadana es una instancia de organización amplia y democrática que une a los actores sociales de la comunidad afectada por el proyecto privatizador de la Ruta 160, sin color político y con la finalidad de defender nuestros derechos como ciudadanos conscientes y soberanos. Esta instancia le conforman la Junta de Vecinos, Clubes Deportivos, Asociaciones Culturales, Comité de Seguridad y distintas organizaciones sociales. Te invitamos a participar, informarte y hacer valer tu voz. Encuéntanos en Facebook Movimiento San Pedro Lucha o escríbenos a mob.sanpedroenlucha.yahoo.cl ¡No a no la privatización de la Ruta 160! La ruta.